saludos a todos los que nos escuchan, pues arrancamos con nuestro comentario de noticias de Alhama.com, justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Y vamos a hablar de una iniciativa muy bonita, ¿eh? Muy especial, que nos llega desde Fornez. La tenemos publicada en la sección de Comarca, de nuestra web. Así es. Se trata de un artículo de la redacción y nos cuenta el proyecto con mucho cuidado. Un nombre que ya lo dice todo, la verdad. Es una acción para visibilizar la importancia de los cuidados en la comunidad. Totalmente. La iniciativa ha Viene promovida por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Granada. Y bueno, en Fornes se ha materializado en algo muy tangible. Sí, en un fotolibro colectivo. Exacto. Y lo más interesante es quién lo ha creado, que no es un fotógrafo profesional que va allí. No para nada, son las propias vecinas y vecinos del pueblo. Y ojo, con la participación del alumnado y el profesorado del colegio, del CEIP, la Inmaculada. Claro, eso le da un valor increíble. Este fotolibro es, eh, como lo definen ellos, una guía de viaje profesional por la vida de Fornes. Me gusta esa idea, guía de viaje. Sí, porque muestra a través de imágenes y también de relatos cómo se cuidan entre ellos, las relaciones entre las generaciones, el apoyo mutuo. Pero es que la cosa no se queda ahí, ¿verdad? No, para nada. Este trabajo forma parte de algo más grande. Eso es. Es una exposición itinerante que ya está, de hecho, recorriendo otros municipios de la provincia. ¿Y cuál es el objetivo de que viaje? Pues abrir el debate, llevar esta reflexión sobre la corresponsabilidad en las tareas de cuidado a otros lugares. Ah, muy importante ante Y todo esto se enmarca, si no me equivoco, en el plan corresponsables. Exacto, que busca precisamente eso, fomentar la igualdad y que estas tareas se repartan de una forma mucho más equitativa. O sea, que no es solo un proyecto artístico. Claro, tiene un fondo social muy potente. De hecho, desde el Ayuntamiento de Fornes, destacan que proyectos como este fortalecen el sentimiento de pertenencia. Y que le dan valor a un trabajo, el de cuidar, que es que a menudo es completamente invisible. Totalmente. Además, un detalle importante para Para quienes nos escuchan A ver La noticia en alama.com Incluye un vídeo que muestra este fotolibro Así que se puede ver directamente El resultado de este trabajo tan especial Una historia sin duda Que pone en valor lo cotidiano Lo que de verdad es esencial Y con esto pues terminamos este comentario Ya estamos preparando la siguiente información Que nos llega desde la redacción Les dejamos con Juan Cabezas Que se encuentra en la dirección Y en el control técnico Para dar paso a la música Hasta pronto